continúa la inscripción para las becas PROGRESAR 2022. Desde la ANSES se detalló cómo anotarse y todos los requisitos que piden para obtener el beneficio que busca ayudar a que los jóvenes puedan finalizar sus estudios. En este sentido, el organismo precisó que les interesadas podrán hacer el trámite de manera virtual. Vale destacar que las becas PROGRESAR están diseñadas para que jóvenes que deseen finalizar sus estudios de nivel obligatorio y educación superior. El nuevo periodo de inscripción se encuentra abierto para todos los niveles y pueden inscribirse les interesadas en la carrera de enfermería. Para realizar la inscripción se debe ingresar a becasprogresar.educacion.gov.ar El Hotel Escuela de la UNLP abrió oficialmente sus puertas en La Plata. El edificio está ubicado en 9 y 51 y tendrá una función clave en la formación de futuros profesionales en las carreras de turismo y hotelería de la universidad. Para reservar una habitación les interesados pueden ingresar a www.amau.com.ar, para consultas pueden escribir a info arroba a .ar o al whatsapp 221. 598-2941. El complejo dispone de dos aulas con capacidad para 80 personas simultáneamente y una sala de reuniones que permite ofrecer no solo hotelería, sino también la posibilidad de organizar eventos académicos o sociales. Un servicio que informa más cerca. La UTT lanza descuentos para jubilados, estudiantes y personas gestantes. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra dispuso que desde esta semana... Las jubiladas y jubilados, personas gestantes y estudiantes tendrán un 10% de descuento en frutas, verduras agroecológicas y todos los productos cooperativos disponibles en cualquiera de los almacenes de la UTT. En La Plata, el local está ubicado en calle 1, entre 44 y 45. Desde la Unión de Trabajadores aseguraron que buscan demostrar que es posible escapar del engaño, de la oferta y la demanda y privilegiar el derecho a una alimentación sana para los sectores que más lo necesitan. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 19 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.